Les invito esta tarde a cerrar los ojos y pasear por esos años que hemos vivido precisamente durante los festejos de 15 y 16 de septiembre. ¿Cómo eran antes aquí en el Distrito Federal? Así era su nombre hasta hace tres años. Quienes venimos del siglo anterior, tenemos imágenes entrañables, que nos gusta compartir. Vean, para principios del mes de septiembre se iluminaban los edificios oficiales alrededor del Zócalo, las entradas de las avenidas principales, como 20 de noviembre, Pino Suárez, Madero, y la otra esquina casi sobre el Templo Mayor, con una profusión de foquitos formando las imágenes de los próceres de la libertad o bien una campana o la bandera nacional. En fin, por imaginación de quienes estaban a cargo, no faltaban ideas. La gente de los alrededores se preparaba para venir a vender sus mercancías como eran gorros, cornetas de cartón, multicolores, máscaras, collares de cuentas, verdes, blancas y rojas, aretes, pestañas, bigotes, un sinfín de artilugios para la celebración. Alrededor del día 10 de septiembre ya estaban instalados dichos puestos, así como también los de antojitos, para darse gusto a... Pero en serio, era de hacerse agua a la boca, desde unos buñuelos, tamales, café de olla, las quesadillas, hasta los clásicos pambacitos bien rellenos de papa y chorizo, con lechuga y crema y muchas, pero muchas delicias más. Por ahí aparecía medio a discreción alguna bebida con un saborcito a tequila o a lo mejor las micheladas estos vendedores daban una vida diferente esos días al centro era verdaderamente alegrarse el corazón con tanto colorido con tanto ánimo el 15 por la noche era de total fiesta llegaban los abuelos, los chavos los grandes, los chicos gente de otros estados de la república turistas de otros países al zócalo, para escuchar el grito, entonar el himno, impresionarse con los fuegos artificiales que transformaban el cielo de oscuro a una cúpula de brillantes y multicolores estrellas. A veces llovía, pero aún así todos disfrutaban con el alma y el corazón, con la voz y la barriga, no faltaba que de pronto alguien pasara y le reventara un huevo de harina a quien se le ocurriera. Pues eso daba pie a seguir el juego, a enarinarse la cabeza o tragar confeti de otro que le aplicaba un huevazo a una señora mayor con cara de vinagre. Pero a partir de allí, la mujer sonreía y decía, «¡Fregados de chamacos! ¡Órale tú, Pepe!» ¡Dale otro huevazo a ese que viene ahí con cara de sargento mal pagado. Y así era, en las casas, en las vecindades, en los restaurantes elegantes y no tan elegantes, se reunían las familias, los amigos, se armaba la cena, el pozole, tosadas de pata, de tinga, de picadillo, o a lo mejor solo de frijolitos con crema, y no faltaba el brindis, tequilero, del panzoncito de la casa, con sombrero y bigotes postizos gritando ¡Viva México, cabrones! Y a darle al bailongo. Todo, todo con un especial toque que no se repetía hasta el siguiente año. El día del desfile, para el día dieciséis, los puestos de vendimia ya habían sido retirados en su totalidad. Era día oficial de descanso. Desvelados o crudos, iban nuevamente las familias al Zócalo a presenciar el clásico desfile militar. Gallardos y guapos, bueno, a veces no tan guapos los militares, se escuchaba la impresionante marcha dragona entonada por trompetas de los militares que iban a caballo, era impactante ver el paso de los tanques de guerra, ahí los jóvenes cadetes del colegio militar, con su pulcro uniforme de gala, todas las escuelas militarizadas, los integrantes de las diversas asociaciones charras, ataviadas con sus trajes de gala, realizando lucidoras suertes charras, los de a pie, los mejores caballos, podían admirarse montados por destacados jinetes y altivas amazonas. Aplausos y vivas para los aviones que surcaban el cielo con el ruido de sus motores en sus formaciones de B asimétrica o en cuña de cuatro. Pasadas casi dos horas terminaba todo el festejo. La gente que le había tocado estar por fortuna en una grada comenzaba a bajar los que llevaban cajoncitos para subir a los niños para que pudieran ver, agarraban a los chamacos de la mano y levantaban del piso él o los cajoncitos y comenzaban a retirarse. Los que habían logrado un buen lugar entre las filas a base de empujones se iban lentamente, unos hacia el metro Zócalo o al metro Pino Suárez o a las micros que iban por calzada de Tlalpan. Los barrenderos ya traían sus escobas y botes para hacer lo suyo. La plaza del Zócalo quedaba limpia con el sabor de ya se acabó la fiesta. Cerca de las 4 de la tarde todo era silencio y un poco de tarde gris a prepararse para el siguiente día de trabajo a la escuela, a lo de todos los días. En estas fechas... No podemos evitar la nostalgia. Pero seguimos con nuestro día a día. Y por ahora los dejo como siempre, agradeciéndoles su tiempo y su atención. Soy Marta Gómez García, desde casa, aquí en la Ciudad de México, deseándoles también como siempre un super superfinde. Y nos encontramos la próxima. Muchas veces me puse en el papel de víctima. Desde luego que arrastraba la cobija. Ahora... Sé que soy yo la protagonista, que Dios siempre guía mis pasos, que quiere que vuele alto, que viva gozando, agradecida por todas las bendiciones que me ha regalado. Así que sigo confiando. Su amor es un bálsamo, escuchando a mi corazón para tomar mejores decisiones y así seguirme amando.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 Puedo escribir los versos más exquisitos, pero perdona a mis labios, por encontrar el placer de las palabras. Hoy seré un ser solitario, cruzando el umbral del sentimiento. Yo te cantaba las canciones más hermosas Te di mi sentir, mi corazón, el dolor Te regalé mis versos que nunca escribí Te regalé el silencio que ahora me mata Caminé indiferente en este parque de oraciones Detuve batallas y te abrí las puertas en mi corazón me estoy despojando de mi piel de víbora Hoy hablaré de cosas bonitas De mi gran amor por ti Porque encontré el placer de las palabras De tus besos De tus caricias De tu piel De tu amor De Tardes, buenas noches. Saludando a la comunidad de Radio Cartón 360. Quiero mandar un saludo para mi amigo y brother Sergio Font desde Piedras Negras, Coahuila. Y a mi amiga Queta Oliva. De España y a mi amigo Ernesto Monsiváis, poeta sus esperando que todo esto llegue a todos los rincones de México y del planeta les voy a leer algo mío esperando que les guste Fue un pedazo de papel. Hay soledades que mueren. Y distancias que matan. Recuerdos que permanecen... Y quedan en el corazón. Hay un amor muy grande. Y solo el recuerdo queda. El que destroza el alma... No se puede borrar El amor entre nosotros Fue un pedazo de papel Que terminó arrugado En la bolsa de mi pantalón El amor nunca se puede borrar Y tu recuerdo se hizo Más y más y más fuerte Te regalé mis sueños Te regalo mis años Y duele el amor Y solo te contemplo Entre las hojas del otoño Duelen los años en silencio Dulces son los recuerdos Y te regalé Una tarde de lluvia Un café negro Un pedazo de pan Y todo este espacio para escribir una historia, juntos los dos. Melquiades Matías, de Piedras Negras, donde empieza México. Un saludo para la bandera de Radio Cartón 360 y aquí estamos compartiendo una breve lectura de cómo es mi ciudad el viento azota en las ventanas de la casa y el frío arrecía es de noche y la ciudad está callada el sueño me gana Y la cama ya tiene sus capas Para atenuar el frío Unas cobijas Ponchitos Cobertores Zarapes Es para dormir con Morfeo Hoy me levanté muy temprano Y creo que me tomaré una taza de café Los gatos buscando el calor Y las aves el sol Caminé un rato contemplando la nieve Bajo mis pies Estoy sentado El evento de hoy es para contar Amaneció a menos siete grados Y el frío quema las manos Sigue lloviznando en la ciudad Y el silencio está presente Las aves no cantan y los perros no ladran. Solo se escucha el sonido del viento que azota los árboles. Y por las grietas de las ventanas entra el frío. Hoy anunciaron mañana cae aguanieve. Pero días atrás el calor estaba sabroso. Un tequila, una chela helada y deliciosa. Pero está bien loco el clima en la Tierra. Aquí en Piedras tenemos los extremos. Si hace calor es muy caliente que se puede guisar un huevo en el asfalto. Si hace frío hasta nieve cae. Frío o calor ya estamos acostumbrados. Pero hoy estoy aguantándome el frío. Tengo capas tras capas en mi cuerpo. Y un niño se me acerca. Me dice, mis manos se queman. Las froté con las mías y se calmó. Pero así es donde yo vivo. Cerca del río Bravo, México. y texto Elquiades Matías Mi nombre es Ernesto Martínez Monsiváis, el poeta azul Voy a leerles algo que escribí hace tiempo y el título es el último regalo un día un joven de su casa salió y nunca volvió cada día de fiestas se reunía la familia y como el payaso en su función aquella madre reía pero nadie sabía que por dentro ella sufría y de repente aquella madre enferma en cama de un hospital cayó Y la familia entera le lloró Y como el payaso en su función Aquella madre sonrió Pero por dentro ella lloró Y gotas de sangre de sus ojos derramó Y toda la familia al ver a su madre llorando Del hospital salió Y cerca de ellos un pobre hombre Cansado y enfermo pasó Y nadie le conoció Abrió la puerta Y de rodillas Frente a su madre se inclinó Y como hijo pródigo Frente a su madre Se encontró Sucio, descalzo Desecho Junto a su madre lloró Con sus ojos llorosos A su madre miró La abrazó ella con ojos de madre, hermoso lo vio, y dio gracias a Dios, y abrazados murieron los dos, y el último regalo con ella siempre llegó. Martínez Monsiváis, El Poeta Azul. Y el título de este poema es El Diamante. El hermoso diamante, te tuve en mis manos, te tuve en mis manos. Eras un diamante valioso, no supe valorarte. Eras mío, mío solamente. Eras un diamante inmenso, grande y valioso. Nunca te acariciaba y a veces te ignoraba, hoy que se me ha perdido mi diamante, hoy que se me ha perdido mi diamante, derramo lágrimas de sangre, porque ese diamante, ese diamante era mi madre. Mi nombre es Ernesto Martínez Monsiváis, el poeta azul. Y el título de este poema se llama Así te conocí. No voy a maldecirte, al contrario, voy a bendecirte. Si alguien habla mal de ti, voy a defenderte. Así como eres, te conocí y no quiero perderte, te amo y me amas y cuando tú no estás conmigo me la paso pensando en ti no voy a maldecirte al contrario voy a bendecirte porque tú eres todo para mí como no voy a amarte si así te conocí buenos días buenas noches un saludo a todos los radioescuchas de Radio Cartón 360. Mi nombre es Melquiades Matías ávalos y les quiero leer un pequeño fragmento de mi autoría. La vida es un regalo divino. La vida es un regalo divino. Yo te bendigo, vida, por la esperanza, el trabajo y la familia, amigos que me distes. Yo sé que esto que está pasando no es eterno, y en mi ruidoso caminar por esta vida sé que algo tengo que dejar. Si doy amor, recibo amor. Si planto un árbol, tendré la sombra. Si digo palabras bonitas, tendré palabras bonitas. La vida es bella, es frágil, es efímera. Vida, no me deje sentir la tristeza. La muerte que no se acerque a mí y la esperanza que nunca muera. Mi caminar será firme. No dejaré de trabajar un poco cada día, porque veo el final de la jornada un trabajo justo. No claudicaré sin ver alimentado mis sueños, porque la vida se vive. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a al Rincón del Bardo, un lugar para artistas y poetas. ¿Cuántos de nosotros no hemos traicionado una y otra vez a la única compañera que siempre ha estado a nuestro lado? La soledad. Perdóname, soledad, por traicionarte, por ir corriendo tras unos ojos brujos, por caer en su sonrisa hechicera y perderme en su embrujo trastornante. Me ilusioné, lo sé, no tengo excusa. Le di mi amor sin freno ni recato, pero al final pasó lo que siempre ocurre. Yo he vuelto a tu lado derrotado. Lo sé, no he aprendido las lecciones, la risa de una bella me enardece y pierdo el dominio de mi mente, sabiendo que volveré a ti derrotado, con el corazón partido en mil pedazos, llorando con el alma hecha jirones. Amigos, espero les haya gustado este poema del poeta desconocido. Se despide de ustedes su amigo Atos. Hasta la próxima. ¿Qué tal amigos? Les agradezco que estén nuevamente conmigo en el Rincón del Bardo, un lugar para artistas y poetas. Todos, todos en algún momento hemos tenido a alguien a quien amamos, a alguien a quien necesitamos por muchas razones. Necesito aferrarme a tu cintura, porque el viento de la vida me arrebata. Necesito la luz de tu mirada, porque son muy oscuras mis madrugadas. Me hace falta el cascabel de tu risa, pues me ensordece el silencio de mi casa. Me hace falta el tibio toque de tus manos, porque esta soledad congela el alma. Me haces falta tú porque te quiero, porque te me insiste necesaria cual droga que embota mis sentidos, insinuándote sutilmente en mis neuronas, disolviéndote en mi sangre y mis hormonas, resonando en cada uno de mis latidos. Amigos, gracias por acompañarme, y disfrutar de este poema del poeta desconocido lo saluda su amigo Atos hasta la próxima Ya ves que venero tu imagen divina, tu parvo la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Cansado Juego ese juego De nunca saber Y dejo tras ti de Huellas de un día más, En esta soledad De amor ¿Qué será de mí? Nace un día Y aquí me encuentro en la noche Mirando al cielo Buscando estrellas ...buscando el firmamento... ...y me pregunto... ...¿qué será de mí?... ...¿qué será de mí?... ...me pregunto en silencio... ...¿qué será de mí?... ...y no hay respuesta ni en la soledad de la noche ni en el estruendo del viento presidente de los Estados Unidos, Frank L. Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe Seattle de la tribu Suwamich para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el estado de Washington. A cambio, promete crear una reservación para el pueblo indígena. El jefe Seattle responde en 1855. jefe blanco de washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras el gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad mucho apreciamos esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad vamos a considerar su oferta pues sabemos que de no hacerlo el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras el gran jefe blanco de washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones como las estrellas inmutables son mis palabras cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra esa es para nosotros una idea extraña si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua cómo es posible que usted se proponga comprarlos cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el ciervo, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros, esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada, y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos. Y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa. La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que pueden ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devora la tierra. Dejando atrás solamente un desierto Yo no entiendo Nuestras costumbres son diferentes de las suyas Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera O el batir de las alas de un insecto Mas tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo El ruido parece solamente insultar los oídos ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespado, la superficie del lago y el propio viento, limpio por una lluvia diurna perfumada por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire, el animal y el árbol, el hombre, todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar, hasta donde el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu. Pues lo que ocurra con los animales, en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo. Ustedes deben de enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra el hombre no tejió el tejido de la vida él es simplemente uno de sus hilos todo lo que hiciere al tejido lo hará a sí mismo incluso el hombre blanco cuyo dios camina y habla como él de amigo a amigo no puede estar exento del destino común es posible que seamos hermanos a pesar de todo veremos de una cosa estamos seguros que el hombre blanco llegará a descubrir algún día Nuestro Dios es el mismo Dios Ustedes podrán pensar que lo poseen Como desean poseer nuestra tierra Pero no es posible Él es el Dios del hombre Y su compasión es igual para el hombre piel roja Como para el hombre piel blanca La tierra es preciosa Y despreciarla es despreciar a su creador Los blancos también pasarán tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando los despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por los hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció Termina la vida Empieza la supervivencia